esto fijaría más nervioso. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo hablo en castellano, pero supongo que tampoco me van a entender mucho, no, no soy académico y los voy a marear un poco, voy a hacer una ensalada, voy a ir y venir, como un, como un tiro dentro de una olla, ¿no? pero bueno, espero que pueda hilvanar un hilo conductor. Eh, Bueno, mi nombre es Valentín, estoy acá con mi compañero Pablo. Somos de la comunidad indígena de Punta Querandí, que está en el norte de, de Buenos Aires, en la zona, la zona de Tigre-Escobar, eh, todo lo que es la cuenca del río Luján. Eh, bueno, ahí desde hace años, una década más o menos, eh, ante el avance del extractivismo inmobiliario y los barrios privados, eh, nos hemos agrupado eh, al avanzar estos emprendimientos sobre el humedad, pero también sobre... Eh, o, principal, o lo que nos llamó sobre sitios milenarios de los pueblos que habitaban aquí de los Gerandí, Guaraní, Chaná, Timbu, Behuá eh, nos hemos reagrupado nosotros decimos que de alguna forma al emerger estos, estos sitios arqueológicos en este espacio eh, nos han convocado a los abuelos porque no han destruido solo sitios sino arrasado arrasados sitios y vejados, han dejado cientos o miles de ancestros con sus máquinas ¿no? para... a esta gentrificación que hacen, ¿no?, de traer ciudadanos de primera eh, económicamente y culturalmente hablando, ¿no?, eh, desplazando a los ciudadanos de segunda económicamente y culturalmente, ¿no?, los itios, los gauchos, los campesinos, toda gente isleña que vive en esta zona. Eh, entonces yo voy a tratar de, voy a tratar de hacer un, para, un paralelismo entre la geografía, lo territorial, pero también la geografía humana, ¿no?, geografía con paisajes diferentes que tenemos, por suerte, los humanos. Eh, estoy hablando de la cuestión indígena y la cuestión de la racialización. ¿no? Eh, yo soy quechua, eh, también conocido como colla, también conocido como bolita o como negro de mierda. Son toponimias que nos han puesto la, la sociedad, no me pesa ninguna. Podemos problematizar todas, es una invitación siempre. Por eso no, no lo digo con pudor, eh, como los negros en Estados Unidos han resignificado... la palabra niger, ¿no? aquí también a veces se da debate sobre indio, indígena, cuál es el término más apropiado para los jurídicos, como herramienta y estrategia, lo indígena pero también no renegamos, de, en mi caso, de la palabra indio porque comunicativamente hablando la sociedad entiende lo más concreto, lo más clave es lo indio por cinco siglos nos han llamado indios entonces no es un problema hoy, la resignificamos esa palabra, entonces no hay a veces que entrar en debate sobre que esa no, esta así En todo caso, cuando recuperemos eh, la identidad o el lugar que merecía nuestra identidad, ya no va a haber ese debate, va a ser, ah, este es guaraní, este es Koya, este es mapuche, es que es lo mismo que decir, este es chino, este es gallego, este es ruso. Hoy en día no, nos han devaluado, invisibilizado, eh, y eso aparte desde un territorio. Eh, voy a ir y venir, discúlpenme, del pasado presente, voy a ir a, hace cinco siglos atrás, a 10 años atrás, El lugar donde estamos nosotros, eh, Punta Querantí, es un espacio, un territorio comunitario de. Un par, no, no, no es de más de dos hectáreas, eh, en un municipio de, eh, enemistado con un emprendimiento inmobiliario de, la, de una familia, O'Reilly Lanús, C.B. Carvarela, de, de, de emprendimientos de IDICO. Eh, ¿Enemistados por qué? Porque es una forma de. Es una conquista por otros medios, ¿no? sigue la conquista por otros medios, siguen las bajas de una conquista por otros medios. Obviamente no hay estadísticas de muertes por tuberculosis, chagas, eh, gatillo fácil, no hay estadística, o la trata, afecta a, un, a una geografía humana. ¿no? Eh, aquí se da esto, de, de, de un lado en Tigre estamos nosotros en este espacio, del otro esta empresa, este colonizador. Eh, en Tigre el 50% del distrito continental es barrio privado. donde solamente habita el 10% de la población. El restante 90% de la población vive en lo que queda luego de eso y el espacio que ocupa la industria. No No sé qué porcentaje será, o sea, hacinados. Eh... Bueno, mmm... un poco el conflicto se pe... avanzó y se profundizó porque el Estado permitió todo esto. Eh, no solo que miró para otro lado... anduvo distraído, sino que el Estado fue cooptado, estos empresarios están por encima de ese, de, del Estado mismo, están con todos los niveles del Estado, están, están con todos los trapos políticos, eh, son bastante pragmáticos ellos. Eh, al mismo tiempo tienen proyectos macro, ellos hace décadas, nosotros hace una década que nos hemos convocado ahí a defender este espacio, eh, recuperarlo y habitarlo, eh, ellos hace décadas, este empresariado, esta familia... Eh, eh, El empresario en sí, Jorge O'Reilly, Jorge O'Reilly Lanusse, es sobrino-nieto del dictador Lanusse, quien fue, manda, tuvo el poder en sus manos en los 70, el 72 si no me equivoco. Fue la misma década en la cual eh, empieza el boom de barrios privados en Estados Unidos, ¿no? ese modelo de, de, de, de habitar el territorio, si se le puede llamar. La misma década en la cual eh, implantaban ese modelo económico a sangre y fuego acá, sangre, fuego y barbarie acá en, este, en nuestro país, Y hoy se ven los resultados, ¿no? De tanta desigualdad. Eh, algo que no hubiera sido de todo, del todo aprovechable si alguien en los 90 no le hubiera completado la infraestructura que no completaron los milicos, ¿no? Lo que fue la expansión de la, de la Panamericana. Eh, por ahí se entiende tal vez un poco, ellos tienen un plan macro, tenían un plan macro y siempre han tenido plan macro, no solo de cuatro décadas, sino de, de, de siglos. Eh, por ahí se, capaz se entiende por qué no se han molestado mucho en tirar cuerpos en lo que es la zona norte, San Fernando, Tigre, Escobar, en los humedales... Eh, porque sabían que luego esa, esas escenas o esos espacios de donde hay escenas de crimen o de despojo de crimen, eh, iba a ser tapada por 3 o 4 metros de Tosca. Entonces ahí entendemos que esta gente viene de hace, la, de hace rato. Eh, entonces nosotros eh, al mismo tiempo no nos han desaparecido, seguimos estando, siempre estuvimos detrás de estos motes que hoy nos ponen, ¿no? Eh, Eh, siempre estuvimos y acá se da una disputa, bueno, es bastante concreta la territorial, ¿no? Eh, nosotros por preservar el territorio, que no destruyan el humedal, que es un regulador, un regulador hídrico que alimenta lo, las napas que luego van, van a ver otras generaciones, eh, cuando hay exceso de agua, de yu, por marea o tormenta, eh, actúa como... Ya lo deben saber todos, ¿no? Pero lo voy a decir para seguir un hilo yo internamente. Eh, Eh, son reguladores hídricos que absorben el agua, actúan como una esponja, evitan que el agua... Bueno, por algo el cosmos, el todo, intio, el lo que le pongamos, creó a la perfección en base al tiempo todos estos sistemas, ¿no? Sean hídricos, sean vegetales o animales, en base de, creeré, a, creeré, ensayo, error ensayo, ¿no? Eh, también de, destruyen acá toda una flora, una fauna única... Eh, Buenos Aires, El norte de Buenos Aires, lo que es el Delta, es la selva más austral que tenemos. Es único la riqueza que hay ahí, eh, en la flora fauna y también la riqueza cultural que había, ¿no? históricamente. En la historia larga de nuestro territorio, porque esta es nuestra historia corta, 200, dos siglos apenas. La historia larga de este territorio es de eh, hace mil años, por lo menos. ¿no? Y una historia que, en esta disputa que es por el territorio, pero al mismo tiempo es por el sentido histórico y por las, la mentalidad de la sociedad, Eh, la sociedad sea negra, india, eh, criolla, no importa porque acá planteo un paralelismo o sea, el, el victimario, el enemigo acá fue el conquistador y siempre trato de aclarar que no es una, una cuestión a veces se trata de llevarlo a un revanchismo que quieren los indios, quieren que el, el, el blanco es malo el indio es bueno, no es una cuestión tan simple eh, acá ambos somos víctimas tanto el sujeto racializado por, y el sujeto blanco Eh, son, somos víctimas porque yo no veo diferencia, salvo las élites y las dirigencias irresponsables que hay en varios, en todos los continentes, eh, ambos somos víctimas de un mismo despojo, no hay mucha diferencia entre un campesino pobre, etano, gallego, ruso, chino, un campesino colla, eh, guaraní, mapuche. Entonces ahí, eh, esto que vos, una de ustedes hablaba, usted de que nos quieren dividir siempre, nos vienen dividiendo hace siglos. Y capaz hoy en día lo de Santiago no es algo azaroso, simplemente los siniestros que son, capaz es un mensaje hacia un sector de la sociedad, a los criollos, eh, como diciéndoles, asustarlos, ¿no? Ojo ojo con andar codo a codo con el indio, porque ustedes son enemigos, el indio el indio y el blanco son enemigos, como los que meten ese discurso racializante, ¿no? Tal vez un poco, tal vez me equivoque, lo de Santiago responde un poco a eso, que... no vaya a ser que muchos jóvenes idealistas y no solo, no solo idealistas sino comprometidos eh, hermanen nuestras causas como hay acá, como tenemos hermanos o como tengo un hermano acá que es criollo pero es más indio que muchos a veces en, en cómo ha entendido una causa y una, no revancha, pero una justicia histórica que debemos re, reconstruir o construir eh, un poco bueno, volviendo a esto que nos han dejado en Tigre o el resultado del Del capitalismo, de la colonización, capitalismo que se dio gracias a la, a la, a la acumulación primitiva, ¿no? O sea, eh, no hay que olvidar que todo lo que hoy es Europa, todo lo que han, toda la manteca que han tirado al techo, aún hambreando a su pueblo, ¿no? Eh, ha salido de acá, ha salido del oro y de la sangre india de este continente, de donde son mis abuelos de Potosí, han muerto 8 millones de personas, eh, A eso hay que sumarle, en, en América han muerto entre 60 y 90 millones de personas en el genocidio más grande de la historia, pero capaz no, eso está obviamente oculto, ¿no? Porque es incómodo para los que hoy detentan el poder y la tierra. Eh, a eso hay que sumarle el genocidio al pueblo africano, que una mínima parte de los que desembarcaban llegaban, la otra, la otra parte la tiraban al mar, entonces no hay números. Eh, eso da hoy no, a mí me da a entender por qué el mundo, por qué esto está tan despelotado, tan injusto todo y. Y al mismo tiempo también entender que fue un proceso histórico largo, entonces la suturar esas heridas, reacomodar, ordenar un poco va a llevar mucho tiempo. No es para entonces no es para caer en en una ansiedad de que yo quiero la revolución en mi vida, queremos el cambio y cuando no se produce un cambio que quisiéramos, se nos frustramos. Debemos entender que esto es transgeneracional. Capaz nuestros nietos, nuestros bisnietos van a seguir. Hay un punto de inflexión que fue en 1992, en los cinco siglos de la conquista de este continente, de este territorio. No descubrimientos desde ya, porque han venido los chinos antes, eh, también los nórdicos, obviamente no necesitaban, porque tenían una economía, los chinos, más allá de sus conflictos, tenían una economía tal vez autosustentable, capaz diferente. Yo veces cuando trato de entender por qué Europa ha... exportado tanta dirigencia, no migración, porque migramos todos desde que salimos de África, le pese a quien le pese. Eh, ¿Por qué Europa ha exportado tanta eh, dirigencia irresponsable? A veces trato de entenderlo y digo tal vez el territorio, la geografía era más pequeña, eh, culturas también desde hace mucho tiempo como en todos los continentes. Eh, entonces tal vez ahí la disputa o las fricciones por eh, una soberanía económica, por alimentarse al ser un, un espacio, capaz yo lo entiendo así, capaz estoy errado, eh, fue más virulenta la violencia, capaz y no es lo mismo estar en un, en esta aula que en un aula más chiquita, vamos va a haber va a empezar a surgir fricción, capaz de ahí entiendo esto, ¿no? Pero bueno han venido han venido en mil, decía que era un punto de inflexión 1992, que a los cinco siglos como que se tomaba. fue más fácil tomar conciencia, bueno cinco siglos del descubrimiento de América o la conquista y eso ha hecho que Esta geografía demográfica eh, surja, empiece de a poquito, a pesar de que viene de hace mucho, de los 70, o muchos años, de hace dos, dos siglos y más, y mucho más tiempo siempre hubo resistencia. Pero en 1992 hubo una emergencia de esta geografía humana de salir, de, de, de dejar de ocultarse. Eh, luego se avanza en mil... De tomar conciencia de lo que pasó, lo que empezó en ese año, ¿no? A sus cinco siglos. Eh, luego eso se cristaliza un poco en 1994 con la... con la Asamblea Constituyente, con la nueva Constitución, donde ya se modifica ese, eso, eso que tenía la vieja Constitución, que era manténgase el trato pacífico con los indios y conviértaselos al catolicismo. Ya se evolucionó, ya en 1994 se reconoce la preexistencia indígena, se reconoce que debe haber una reparación del Estado, porque el Estado nuestro, nuestro Estado, eh, hereda una violencia de la colonia, incluso la recrudece, eh, hay, bueno, obviamente ahí podemos entenderlo a Roca, a Sarmiento, a Mitre, ¿no? Lo que han lo que han hecho, han continuado con el genocidio. Entonces, desde 1994 eh, evolucionamos como sociedad, ordenamos un poco las cosas, entonces decimos, bueno, esto no se puede seguir profundizando esta herida y hay que empezar a suturarla, porque todo to, todo crimen de lesa humanidad debe ser reparado, no prescribe, ¿no? Y de ahí es que hay una emergencia hoy en día. Capaz eh, en esos años mi familia no tenía conciencia... Eh, hoy, eh, capaz yo, en esos años tampoco la tenía eh, pero de a poco es como que ya no... empezamos a conocer nuestra historia y no sólo el trauma a una historia, o ser víctimas a una historia, o ese victimismo a veces que se le endilga al indígena, así, nos han quitado, nos han quitado, bueno, sí, ya está, hay que reconstruir eh, y ahí es donde, en esta disputa que hacemos por el territorio y en la disputa histórica que nosotros queremos imprimirle en nuestra lucha a la sociedad toda Es donde nos remitimos al pasado, 1536. ¿Qué pasó acá? Llegó Mendoza, eh, con el mayor ejército de imperio del momento, a, a, a convidarnos civilización ¿no? y otras cosas. Eh, lo han recibido bien los pueblos de acá. Los que eran 10 lo han recibido bien porque era lo lógico. Habían códigos entre visitantes. No se pensaba que este visitante no, era, no venía con buenas intenciones. Estos primeros visitantes. Eh, lo han alimentado por semanas... Eh, hasta que un, hasta un punto en el cual dijeron bueno, estos visitantes no se quieren ir están comiendo de arriba, bueno, vámonos dejémoslos ahí, ahí al cabo de eso Mendoza manda a su hermano y un contingente de militares a buscar a estos indios atrevidos quienes se piensan que son para no alimentarnos a nosotros el mayor imperio del momento y ahí bueno, se arma una trifulca, mueren varios indios eh, quedan maltrechos varios de los conquistadores vuelven hacia al fuerte de Buenos Aires y ahí empieza una guerra ...una guerra que congregó 23.000 guerreros de aquí... que ...Querandí, Guaraní, Chaná, Timbú... ...sitiaron Buenos Aires... ...como pasó en toda América que se sitió... ...hubo sitios... ...en el caso de Buenos Aires fue un sitio eficaz... ...fue tan eficaz el cerco militar que... ...los civilizados... ...esta vanguardia civilizada y cristiana... Eh, ...ante la eficacia militar de los... ...subhumanos bárbaros... ...terminaron esta, esta vanguardia civilizada... ...practicando la antropofagia... ...entonces ahí es donde yo digo... como sociedad, como sujeto racializado, pero todos como sociedad indagamos que nuestro pasado no es solo trauma o vergüenza, es también orgullo, porque ha habido resistencia, ha habido, ha habido victorias, pocos lugares del continente han habido, ha mordido el polvo el invasor. Ha pasado con Valdivia en Chile, que le han hecho tragar oro fundido, su karma habrá sido. Eh, bueno, eso hoy en día nosotros recuperamos esta historia, no para... Bueno, luego viene, huye Mendoza hacia Asunción, luego porque fue, la perdió. Eh, no tuvo una estrategia superadora a la que lo, reci lo, lo recibió luego huye hacia Asunción y muere luego años después en altamar de sífilis luego ya en 1580 la segunda fundación, el segundo fuerte de Buenos Aires ya obviamente todos aprenden del error y todo es ensayo-error-ensayo y ya vienen con otra lógica ¿no? de barrido y de exterminio y con muchos soldados, con muchos guaranís eh, esclavos para pelear contra, eh, por ellos como pasa hoy en día uno ve, los ejércitos, ve a los Yankees en Irak y la carne de cañón es el latino Eh, el marrón o el negro, ¿no? Luego. Sí, eso siempre pasó. Ahí fue que empiezan con todo este, este ejército cautivo y esclavizado guaraní, eh, derrotan al pueblo querandí, lo masacran, de ahí es que el, el partido de la matanza, de donde yo soy, eh, orgullosamente, se llama así por, porque el río Matanza se tiñe de sangre, ¿no? Ante eso, los soldados le decían a. Agaray, eh, mi capitán, mi capitán, si los matamos a todos, ¿quién va a trabajar para nosotros? Ey, calla, calla, que si los, si los humillamos en esta, luego solitos van a venir a trabajar para nosotros, a esclavizarse para nosotros, parece que no queríamos agarrar una pala y un pico, algo que está muy en boda hoy en día, ¿no? Eh, aún así, bueno, los querandíes luego huyen, obviamente, el reflejo más básico, eh, resguardarse, huyen y a partir de ahí se los empieza a llamar pampas. Eh, Luego, bueno, eso fue en la parte de esta historia que nosotros a veces transmitimos, contamos, fue algo triste, fue algo una derrota, pero al mismo tiempo Garay que fue a fundar Santa Fe, eh, no se la llevó de arriba, hubo de los, entre los sobrevivientes, un contingente al mando del cacique Manuel lo persiguió, lo, lo estaban acechando, ya cuando estaba por San Pedro, eh, le avisan a Garay, mi capitán, nos avisan que hay indios cerca. tranquilo, calla, calla, acá estamos más seguros que en Madrid misma. Una de esas noches, Garay recibió un macanazo en la cabeza, qué macana, ¿no? Yo con esto, y cuando transmitimos esto a los chicos, eh, no hacemos una reivindicación de la violencia. Eh, en cada momento histórico se aplica la justicia, como le, le hicieron los judíos persiguiendo nazis y aplicándoles la justicia. Hoy por suerte tenemos leyes, y que cuesta aplicar las, estas leyes a estos nuevos conquistadores, la justicia. Entonces... Pero volviendo a esta cuestión de que del pasado al presente, a mí siempre me causa curiosidad de cómo las lógicas defensivas del territorio siguen siendo las mismas. Vamos de 1536 al sitio del Fuerte de Buenos Aires, vamos al 2001, donde vemos una geografía sitiada, vemos también una geografía demográfica, ¿no? con, un país, con paisajes, fenotipos, que bueno hoy se camuflan bajo el, debajo del negro de mierda. Eh, Pero bueno, como que son procesos abiertos, estamos con mucho por reconstruir para, para recuperar territorio, tanto geográfico, pero también territorio aquí, para eh, que nadie nos creamos más, más ni menos que el otro, simplemente defender lo que es justo, porque para cerrar no estamos en Luxemburgo, estamos en el octavo territorio mundial como país, entonces esto que dice nuestra constitución del 94, reparar, reparación cultural, territorial... Obvio que los pone nerviosos a los terratenientes, por eso su violencia y su mentira. Eh, creo que por ahí es el camino, hay mucho por reconstruir. Primero hay que recuperar un territorio aquí, con los jóvenes, como los jóvenes que vienen a Punta Grandí de las escuelas, a las visitas al, al museo que hemos construido. Bueno, cada joven que viene, con vergüenza porque los compañeros le, lo cargan, como a veces a uno lo cargaban, ¿qué? bolita o lo que sea, cada pibe que viene... Es un cuadro que recuperamos en una batalla, que, en una lucha que es más inteligente. No, es, no va a ser solo, no va a ser por la fuerza. Pero cada pibe que viene, que es de sangre guaraní, de sangre colla, de sangre toba, mapuche, que viene con ese estigma y vergüenza y tal vez odio de lo que mira en el espejo, luego de hacer, un, hacer una secuencia pedagógica con esto que traté de compartirles, no sé si fue claro, eh, se va diferente ese pibe. Ese territorio psíquico mental es recuperado. Ese territorio luego vuelve a su casa. y siento orgullo de que sus padres hablen guaraní o hablen eh, quechua, uh, pero uno va a decir, uh, pero guaraní son paraguayos de afuera, es extranjeros. Eh, San Isidro, Belgrano, San Fernando era territorio de plantación guaraní. Entonces, descolonizar el territorio y la mentalidad nos sirve para echar por tierra o deconstruir como un terrón de azúcar en la lluvia eh, estas falsas fronteras tanto geográficas como mentales que nos han puesto. Porque por más que le pese a cualquiera, Eh, una minoría obviamente todos eh, el negro el indio el rojo el europeo el chino por más que le pese a quien a cualquier supremacista nos pinchamos y sangramos rojo Somos, no hay no hay razas hay una sola raza humana ha habido una racialización que la han utilizado para para quitarnos terri este territorio aquí y dividirnos entonces simplemente eso y cerrar con una cuestión ya media mística de las pocas cosas que quedaron quedó mucha toponimia guaraní La podemos ver desde la cuenca de Luján hasta abajo, hasta Chapalmalá, Guaraní y de otros pueblos. ¿no? Pero De los querandís quedó muy poca toponimia, porque fue un pueblo muy guerrero. Eh... que lo han exterminado casi hoy y los que han sobrevivido han sido aculturados hoy de, arriba de lo que era su territorio hay este cáncer que es la ciudad no este cáncer de, meta, eh, de cemento, metal y carne y cables en constante metástasis que hoy nos ha, nos ha hecho metástasis al 95% de los argentinos que vivimos en la ciudad cuando es un territorio muy amplio bueno, de las pocas cosas que ha quedado de este despojo de la lengua gerandí, hay una frase que es Agasaganupo Sobá ...que la, esa frase la registró un religioso... Cuando, no, eh, ...no es muy difícil adivinar qué le estaban haciendo a ese guaraní... ...para que diga esa frase, que significa la luna los hará arrepentir... ...obviamente no le hacían cosquillas, seguramente lo estaban torturando... ...o violando a su mujer o matando a su padre... ...entonces es curioso que este, la luna los hará arrepentir... En nuestro, ...en nuestro contexto, que la zona norte... ...la destrucción de humedales, el agravamiento de las inundaciones... pareciera que no fuera solo algo místico, parecía que tendría, tiene una lógica, ¿no? la luna influye sobre, sobre, la, sobre lo hídrico hace poco ha habido, hace unos, no sé exactamente cuántos años, uno o dos años ha habido un fenómeno que ha caído una marea eh, muy poco común, ha, veni, ha bajado una marea muy poco común desde el Paraná que por suerte no coincidió con muchas lluvias previas y con una sudestada es cuestión de tiempo, en algún momento eso va a pasar Y ahí capaz no era en vano o no era estéril esa frase de esa maldición eh, que herandí, que es la luna nos a, a arrepentir. Eh, es física simple, ¿no? Eh, así que, bueno, eso. Eh, gracias y espero que se haya entendido algo. Y agradecerle a Patricia, que es una académica, una docente, pero también es una compañera de la lucha. Ha estado todo a codo con nosotros en la lucha por la defensa de los humedales y por la, en la lucha por la descolonización del territorio y de la mente. Muchas gracias Patricia y a todos.